Ah, Lola, Lola. Algunos dicen que su madre era medio española, con un pasado turbulento, pero quién sabe. Lola Montes pasó su más tierna infancia en la India, donde el padre, un alférez del ejército británico, murió de cólera y la mamá volvió a casarse con el mejor amigo del difunto. La historia cuenta que a los 16 años ella contrajo matrimonio con un lugarteniente amigo de la familia y se separó cinco años después con la correspondiente cuota de infidelidad por ambos lados. Para 1843, la hermosísima mujer ya sabía del valor de sus encantos. Lo veía en los ojos de todos los hombres que la admiraban. Y echando mano a unos movimientos de flamenco aprendidos por allí, quizás en España, debutó en Londres como Lola Montes, la bailarina española, con un absoluto fracaso. Lejos de desmoralizarse, la mujer dio un portazo a los británicos y optó por iniciar una gira por Europa, donde dio a conocer su famoso baile de la tarántula. Es difícil imaginar una danza sexy cuando a una mujer le recorre una araña por el cuerpo.、Uh, se cree que. Que por esa época es cuando da comienzo a su vida como cortesana. En París conoce a un gran número de intelectuales, algunos de los cuales no resisten sus numerosos encantos, como el apuesto Fran Lis y Alejandro Dumas, padre. Pero también se contaron entre sus amigos el melancólico Chopin, la maravillosa Georges Saint, Victor Hugo y Balzac. También, y por esos tiempos, vuelve a casarse, y esta vez con un rico banquero. Aunque la historia de amor duró poquito y el nuevo marido、mmm, se murió en extrañas circunstancias. Pero. Su amante más singular fue, tiempo después, Ludwig I. El sexagenario Luisito de Baviera quedó、uh, fascinado cuando la extraordinaria Lola bailó para él, sin más ropa que una peineta en la cabeza. Ella no dejó de bailar. Y la misma noche en que la conoció, el hombre se olvidó de todo. De la tarántula de su reino y de la oleada revolucionaria que padecía. Mientras Lola bailaba, pareciendo que a él le importaba. Las presiones e intrigas crecían alrededor del monarca, acusado de ser manejado por una extranjera. Y finalmente, una revuelta de estudiantes universitarios terminó con todo el baile, el periplo bávaro de Lola Montes y el apasionado romance.、Ah, y por cierto, también terminó e n la abdicación del enamorado Luis. Lola. Se fue entonces a San Francisco. En Estados Unidos siguió bailando y volvió a casarse y separarse. Una fugaz, cuando no, relación con un actor la llevó a Australia. Y los conservadores australianos detestaron y condenaron a Lola y su baile de la tarántula. No aceptaban ni entendían que una mujer se levantara la falda en una forma t a Tan indecorosa. Se lo permitió todo, o casi todo. Incluso en el Museo Metropolitano de Nueva York se conserva una fotografía en la que Lola Montes sostiene un cigarrillo en la mano. En 1850, que una mujer fumara no solo era un escándalo y una provocación, También era una seria afrenta a las buenas costumbres, una osadía total. Y allí, en los suburbios de esa ciudad que la recibió con frialdad y nunca la aclamó como artista, murió sola, sin dinero y olvidada por todos. La cortesana más famosa del siglo XIX, la que alguna vez bailó y fue. La mujer ideal en las fantasías de los hombres.